De ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Camisaraki <música> Gilatanakas, Camisaraki Cuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 de la frecuencia emulada para la provincia cordillera y para todo Chile. Guerreros del Arco i r i s como de costumbre, todos los miércoles a partir de las 20 horas estamos en el aire y, bueno, estamos en el aire,、eh, obviamente que gracias a nuestros socios colaboradores, ¿cierto?, que hacen posible que nosotros estemos en el aire todos los miércoles y les damos las gracias, pues le damos las gracias a nuestros grandes amigos, como es. El gurú, el sensei de las la plantas, como es Sergio, ¿cierto Sergio? Ojalá que hoy día sí esté atento al programa. También nos colabora nuestro gran amigo don Rodrigo Angulo, gran, gran gilata, que no, nos ayuda para, para poner en el aire a Guerreros del Arco Iris. Y además de, de nuestro gran amigo Paulito Arevalo, ¿ya? Y que les tengo más datos para todos ustedes en esta consulta de p a b l o Arevalo Moreno, médico cirujano, que atiende en edificio、eh, Cordillera, Balmaceda 371, oficina 310, tercer piso. ¿ya? Ahí encuentran a p a b l o Arevalo que les va a atender. También está el doctor Milton García, que es psiquiatra, de la doctora Nancy Yaguno, yaguno, eso, pediatra. Y un psicólogo Dani Vargas, de lunes a viernes, esta atención. También es nuestro socio que nos colabora y además de d el e Club de Alta Montaña Vinagre Andino. Hace posible Guerreros del Arco í r i s ya estamos en el aire. Tan temprano, dile que me espere un poquito para, para iniciar, que inicie después, que, después. que no se atropelle, que, que espere un poco, que, que se calme un resto. Nos vamos a la música, vamos a viajar imaginariamente desde Puente Alto hasta San Bernardo, para no ir tan lejos y traernos a este gran sol o grande sol, llamémosle Hacha Inti mejor. Bueno, nos van a entregar una tremenda canción, están invitados al programa, luego por ahí vamos a confirmar c u á n d o están con nosotros y su nueva producción. Hacha Inti de San Bernardo con Chullita. <música> Ahí estaba pues, Hacha Inti de San Bernardo en, en esta programación de hoy día. Que además、eh, aprovecho de mandarle un saludo, es、eh, una cuestión formal, ¿no? porque yo siento que el día de la mamá son los 365 días del año y las 24 horas del día. Pero supongamos que, como dice ITES,、eh, y esta no la paga,、eh, hoy día el día de la mamá, le mandamos un saludo a todas las mamitas que están escuchándonos a esta hora. A, a lo largo de toda la sintonía de Guerrero e Larco í r i s v a y a para ustedes, todas las guerreras, todas las obreras. Le iba a hablar de ustedes, pero un ratito más, porque le tenía justamente peque un pequeño homenaje aquí con uno de los grandes grupos de Argentina. Pero después seguimos hablando, porque de la mamá me gusta hablar mucho. Me encanta. Creo que la, el mejor tema que. Que un hijo puede tener es su madre. Bueno, vamos a, a, a continuar con la música. Tenemos invitados hoy día. Se acuerdan que les avisamos la, vez, la semana pasada. Están de, de cuerpo y de alma. Está、eh, Radio El Sol de la Florida, de aquí de nuestros vecinos. Vamos a conocerlos, vamos a entablar conversación y, obviamente, amistad y prolongación en la amistad para poder seguir difundiendo la música de nuestra patria, de Chile. Y si se trata de eso, nos vamos al norte. Nos vamos a Iquique a buscar a estos grandes de la música que están grabando a esta hora y probablemente están en ensayo. Siempre que, que están en ensayo, nos,、eh, no sé si están en sintonía ahora, la María Angélica m e i r á Y le mandamos un saludo desde aquí, chiquillos.、Eh, que les, que toda la, el Niwen y toda la fuerza también de Guerrero el Arco Iris para la agrupación y para esta nueva producción que se nos viene. Pero yo quiero recordar, y esta noche con Guamari desde Quique, vamos a recordar al negro Huanca, vamos a recordar a, a Benjamín Torrico, vamos a, vamos a recordar a, a, a, a René Navas y vamos a recordar al Guamari de sus inicios. Vamos con Sin Esperanza. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les quedó l ojo s o s ahí con Guamari de Diquique, con Sin Esperanza, toda la voz y toda la fuerza de aquellos años y todo el talento del negro Huanca, ¿cierto? Bueno, vamos a, a seguir con otro grande, grande, grande, grande, grande entre nosotros,、eh, fundador también de IntiJimani. Muchos no lo conocen como fundador de IntiJimani, pero sí, sin duda fue uno de los. Precursores de esta gran agrupación que nace en、eh, la Universidad Técnica del Estado, hoy conocida como USACH. Así que todos los cabros de USACH deben sentirse orgullosos. También f u i m o s parte de esta agrupación. Me refiero a este gran folclorista Pedro Yáñez, que nos va a interpretar esta noche los 40 oficios. Pues vamos a escuchar estos 40 oficios. lo que se ofrezca le arreglo le arreglo lo que se ofrezca lo que se ofrezca le arreglo tengo los cuarenta oficios de mis padres y mis abuelos no tengo buena herramienta pero fabrico el repuesto no tengo buena herramienta pero fabrico el repuesto Con una plaquita de bronce y un alambrito de fierro. Le arreglo lo que se ofrezca, lo que se ofrezca le arreglo. A cualquier pega le pego, yo le pego a cualquier pega. A cualquier pega le pego, yo le pego a cualquier pega. A veces llega el trabajo, pero otras veces no llega. Lo que se ofrezca le arreglo, le arreglo lo que se ofrezca. p a a arreglar un catrecito mi vecina me ha llamado. p a a arreglar un catrecito mi vecina me ha llamado. Le arreglé las cuatro patas y se lo e n t r e g u e probado. Teniendo mi buen trabajo no me importa la fortuna. Teniendo mi buen trabajo no me importa la fortuna. Alumbre o no alumbre el sol, b r i l l e o no b r i l l e la luna. Ya me voy, ya me despido, pero cerquita me quedo. Ya me voy, ya me despido, pero cerquita me quedo. Teniendo cuarenta oficios, yo soy nortino y sureño. Le arrego l lo que se ofrezca, lo que se ofrezca le arrego. l Qué bonito recuerdo con Pedro Yáñez esta noche, los 40 oficios, para que lo sepan, dedicado a todo, ya que estuvo tan fresquito el Día del Trabajador, para eso estaba dedicado. La íbamos a tocar, pero nos faltó tiempo la semana pasada, por eso fue agregada en esta pauta de este día miércoles. Bueno, como les dije al principio, estamos con invitados, en este caso, invitadas. Después le vamos a preguntar si es mamita y, y, y aprovechamos también de darle un saludo en este día tan especial. Bueno, nos acompañan、eh, Radio El Sol de la Florida y está esta noche con nosotros Claudia González. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muchas gracias por la bienvenida.、Eh, buena acogida, estoy aprendiendo harto, <risa> q u e no lo crean. Qué bueno.、Eh, eh, Súper contenta porque en el fondo estamos creando más redes. Hemos、sí. tratado de hacer eso a través de, de todos todo estos años que nosotros tenemos como programa. Llevamos ya cinco años、eh, la trayectoria nuestra. Comentábamos por interno que los conocimientos son mucho menos elevados que los que tiene don Vicente. Ah, no, no. <risa> Pero, Pero vamos es, por el camino, ¿no? Exacto. Vamos idea por la es, senda. En el fondo, transmitir y tratar de proyectar una imagen en, en la que se eleve el patrimonio. Y se pueda difundir de mejor forma las tradiciones y las costumbres de Chile. Qué bonito, o sea, bueno,、eh, yo creo que to todos nosotros los que trabajamos en radios comunales tenemos una vocación de servicio que nos, no, nos insta a ayudar al prójimo de una manera diferente. Y en este caso, nuestro prójimo es nuestros músicos, que nos sentimos orgullosos de tener nuestros folcloristas, nuestros músicos, en general, todos los músicos. Así es. Así es. Bueno, en el fondo,、eh, nosotros como programa tratamos como de, de difundir y también、eh, acercar a toda la gente al folclore de una manera más entretenida. No somos muy estructuradas, ninguna de las dos. Sobre、ya. todo Dominique, que no puedo asistir ahora. Le mandamos saludos. De pasada. Ella sí es mamita, así que le mandamos saludos、oh, por el Día de la Madre. Ya, le mandamos、eh, un gran saludo a la Dominique. A la Dominique. Que,、eh, va, que va a ver toda esta tarde. Así es. Pero、eh, nosotros tratamos como de ser no muy estructurada, decía reciente, porque en el fondo hay mucha gente que le gusta c o más o m entretenida la cosa. Yo he escuchado programas de folclore también、eh, a nivel de radio, como más,、eh, más grandes, dijéramos, de la, las mayores. Y a veces son como mucha música, mucha música, y poca conversación. conversación. Y un par de palabras y sería. Y la idea en el fondo es tratar de difundir de una forma entretenida para que la gente le entre la información, creo yo. Qué interesante vos, Claudia, porque justamente eso es lo que nosotros hacemos durante toda la semana y durante todo el año y durante los 22 años que llevamos en el aire. Es justamente eso: es que la gente, a través de d estas e ondas que nosotros podemos penetrar a e s t a h o r a de la noche, una noche invernal casi,、eh, Bueno, nos escuchen, se entretengan. Hay tanta gente que hasta ahora trabaja. Entonces, no, nosotros ahí, mientras ellos laburan, trabajan, hacen cosas, hacen la comida, preparan las cosas del otro día, están en sintonía con nosotros y escuchando temas que son importantes, como es justamente las radios comunales. Y tú perteneces a Radio El, El Sol, Sol de, de la, la Florida. Florida Así、sí. que quiero que me hables de Radio El Sol de la Florida. Bueno, Radio El Sol de la Florida、eh, comenzó hace cinco años atrás. Eh, nosotros empezamos con ella. Y fundadoras.、Eh, somos fundadoras y、sí, de la parte de l folclore, porque igual hay otros programas、Por、de folclore. Hay una parrilla. Así es. Y、mm, es una radio <coughs> comunal que presta ayuda, obviamente, a todo el público que lo necesite. Hay diferentes programas:、a、Hay matinales,、eh, programas políticos que siempre están,、eh, eh, programas eh, también para la gente que tiene VIH. Ay, Se difunde un programa、ah, interesante. Eh, todos los días viernes. Es un programa, sí, es muy interesante y de hecho nosotros siempre participamos con estos compañeros de trabajo porque ellos hacen、eh, la fiesta de los niños de VIH e l Sotero del Río para diciembre. Mira qué linda, hay que difundir todas e t esas cosas. Sí, así que nosotros traba,、eh, trabajamos para eso, por ejemplo, este año el programa Nuestro Chile Explorando las Tradiciones de nuestra Tierra.、Eh, ¡Ay, qué largo! Sí, <risa> <risa> pero normalmente lo cortamos en Chile explorando. a ya. Para ay, que. Ay, <risa> que, que como, la... Esa idea fue mía en realidad, yo soy、sí. como muy estructural, Adomín. Como le decía, es más desordenada. Y dice:、Bien. No, c h i l a explorando. Le digo, Tommy, completa, completa la oración. Pues la deja ahí. Pero bueno, el programa colaboró con,、eh, con todos nuestros auditores de nuestro programa, con la completada para los niños, que eran alrededor de 200 completos. Pero otros programas van colocando juguetes y así se va sumando la, la, la fiesta. Es muy bonita la fiesta. Qué bonita. q u hacemos hace los mismos cinco años. ¿no? ¿Escuchaste, c o n s i g a m e n t e Carlos? Carlitos Paredes. s e s t á s escuchando? Tirón de,、eh? de oreja, tirón de oreja. Tirón de oreja, hay que hacer algo por el prójimo、nosotros、como raro. Nosotros hacemos eso, por ejemplo. Bueno, hemos hecho juguetones también, hemos hecho para la Teletón o de repente para los abuelitos de algún、eh, asilo, se juntan pañales, ese tipo de cosas. Siempre Bueno, esa estamos, campaña sí la hacemos. Constantemente nosotros estamos haciendo campaña. s Hemos participado como cuatro o cinco veces de Teletón con toda la noche allá,、ya. en los estudios allá. Ah, faltaba.、Eh, record recordar. dos Viejos tiempos desde allá con la Trinidad、eh, de directo desde el Teatro Teletona. s í le mandamos saludos a la Trinidad que hoy día está en la radio Bio Bio Bio Bio Noticias. Así que le mandamos saludos de aquí. Así que son la gente que pasa por la radio porque hoy día pues, tenemos a Claudia. Mañana capaz que Claudia esté ahí en Radio Budahuel. Claro, ah, exactamente. Ah, Eso、sí, hacíamos、ah, con la familia.、Ah, Mira, a quitar el puesto a la Titi y a la Claudia. Claro, <risa> y tú te por caes. e s t a o desordenadas. Sí. <risa> Oye, ¿qué te parece si te, te presento un amigo mío? Que estuvo un poquito enfermo este último tiempo, pero se recuperó. Tuvo dos presentaciones, fue excelente las presentaciones. Él es, es, no es de Puente Alto, pero pasó, ha pasado tanto tiempo en nuestra comuna que ya yo creo que está bueno que le demos las llaves de... de a este hijo pródigo, que de repente se va y de repente vuelve. Pero estamos contentos, Rafael, que estés muy bien. Me refiero al Felo. Nuestro gran amigo que esta noche le va a entregar a todas las mamitas esta canción muy hermosa que se llama Después me van a v e g a r pero yo no soy yo,、ah, es el felo, no me reten. Es el breve espacio, el que no estás con el felo de aquí, de Puente Alto y de Santiago y de Chile, de todas partes. ¿Cuáles quedaron sutilmente retratados en esta canción? Porque Pablo Melenes tampoco voy a hacer un, un no, es el poeta, es muy sutil para, para escribir. Todavía. Quedan restos de humedad. Ese era uno de sus defectos. Sus olores llenan ya mi soledad. Sin comentarios. En la cama su silueta se dibuja cual promesa. Floja, ni siquiera r e capaz de hacer la cama. De llenar el breve espacio en que no estás. Chiquitita. Todavía. Yo no sé si volverá. Indecisa. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. E、eh, imprevisora, además. Rompe todos mis esquemas. Agresiva. No confiesa ni una pena. Introvertida. No me pide nada a cambio de lo que da. a l g ú n interés por ahí debe tener seguramente. Suele ser violenta y tierna. Contradictoria. No habla de uniones eternas. O sea, no se compromete con nada. Más entrega. Fácil. ¿Cuál subiera? Solo un día para amar. O sea, le gustaba a la comadre.、No、con... <risa> Creo que no es un defecto en sí mismo. No comparte una reunión antisocial. Más le gusta la canción que comprometa. Su pensar, oportunista más e n c i ñ a d Todavía no pregunté, te quedarás. Que era medio sorda también. Temo mucho a la respuesta de un jamás. La prefiero compartida. Se le pone el gorro al c o m p a ñ e Antes que vaciar mi vida, no es perfecta. Ya nos dimos cuenta. Más se acerca a lo que yo. Simplemente soñé. Menos mal que era un sueño después de todo. Muchas gracias. Hablábame c o n i g o Muchas gracias. Porque tu boca es b i e g r a n d a s a c o l o r Bueno, ahí está el f é l o p o y sus travesuras. Yo le contaba a la Claudia que lo conozco hace tantos años y el felo nunca habla nada en serio, así que es muy difícil poder saber si, si está diciendo algo claro o oscuro. Pero ahí está el felo, y con todo su cariño y, y, y toda esa entrega, y bueno, y todo su talento en la guitarra y, y, la, y la trova de la manera que él la sabe hacer. Y nos sentimos orgullosos porque además de ser chileno, nosotros lo sentimos puente altino también, así que muy contento. Y así pues, Claudita. Para que o e s t é i s conociendo, aparte del, del historial del movimiento cultural Puente Altino también. Así es. La, la última vez tuve la oportunidad, yo no sé si ustedes lo, lo, tienen en memoria o no de él, pero no, no es relacionado mucho con el folclore, pero es Atico Naranjo. Ah, sí, pues mi gran amigo estuvo acá sí, hace sí, poco, estuvo en la radio sí, y, también, y también.、Eh, Eh, ¿Es un siempre... trovador también? ¿tico? Sí, pues sí. Te... sí. Bueno, eh, mira, eh, contándote lo que. Pero yo no quiero contarte de. Que... Cuando yo vaya a tu programa te cuento de lo que raro, n a <risa> r A mí me interesa saber、eh, esto que es tan hermoso, que es el folclore y, y, y, y todo eso que ustedes hacen. Cuéntame, ¿qué días va el programa? Nuestro programa va solo los días lunes,、eh, de 13 a 14 horas. ¿Eso horario de qué? ¿Horario de oficina?、Eh, o sea, u s t e d h a c e un intervalo en el, sus quehaceres para hacer no, el programa. No, ese día yo lo tengo libre en particular, de mi trabajo.、Ah, y Dominique no trabaja, entonces es el día renta, ideal. Vive de la renta. De las rentas del marido. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Me va a retar. <risa> no, no, entonces ese es el único día que podemos hacer el programa, el día lunes. Bueno. Igual nos han、eh, motivado para que lo hagamos más días porque hay gente que le gusta el programa, pero, la verdad, es, sí, pero la verdad、Además、es que. Más que el tan justo la hora del almuerzo. Sí, es, es bien imposible por tiempo en realidad, pero pero se hace corto. Si eso es lo fome, se hace muy corto. La semana pasada tuvimos unos tremendos invitados que eran citadinos、eh, de Cueco Urbana, muy simpáticos los chicos, nos reímos todo el rato, que parecía era un chacoteo de, y ellos cantaron en vivo y todo. Pero、um, se nos hizo cortísimo. Entre todas las otras cosas de la publicidad, entre la efemería, pues nosotros trabajamos y, con la efemería. Y debe ser difícil、bueno. poder llegar a un artista el día lunes a esa hora también. De hecho, se habían arrancado todos de su trabajo. Claro. Uno era claro. profesor, nosotros vimos s sé, p e r profesoras í se arrancó en el recreo bueno, y no volvió. Pero, pero eso ahora también de bien que. Que ustedes lo deben estar haciendo porque、ah, para、sí. poder ir y difundir la música, si es los espacios son tan pocos, Claudia.、Uh -huh. Así que yo también, como músico, como folclorista, yo te agradezco que tú te dé el tiempo, como lo estás diciendo, para, para hacer un, un, un pequeño entremés、eh, entre tus, las cosas que, ha, que de tus labores diarias para, para, para, para entregarle al prójimo. Un poco d entretención, e es algo muy noble y, y, y que habla muy bien. Y si es mujer, mejor todavía.、Ah, así dicen. Pero sí es complejo de repente, sí, el mundo del, de la difusión、eh, o tratar de buscar muchas veces、eh, el apoyo. Bueno, nosotros no tenemos el apoyo de la municipalidad. Eh, y eso nos ha costado. Nosotros tampoco. No, no, si、sí, es muy complicado el tema de las municipalidades para. Pero es mejor, ¿no? Sí, yo a estas alturas del partido ya creemos que es lo mejor. Es mejor, porque que... te, da, te, da, te da la posibilidad de tú decir lo que tú quieras decir,、po. ¿no? Es... Exacto, no me limitan, porque la... al final uno puede decir como uno piensa、eh, las situaciones e q u i í Eh, bueno, eh, lo que decía, lo que sí nosotros, por ejemplo, como dicen por ahí, que nadie es、eh, profeta en su tierra, eh, tenemos, eh, la, la, nosotros difundimos mucho a través de la corporación de Peñalolén. Trabajamos mucho con ellos, con Don Jorge Pérez, y de, con las、eh, actividades que se hacen en el Chincohue y ese tipo de cosas. Y también con、eh, la municipalidad, bueno, con,、eh, tenemos contacto con el programa Pedro Cuchareado de Quinta Normal. Y con.、Eh, se me olvidó, en el tintero me quedó otra corporación. Bueno, la de la Florida, en el fondo, no es que la corporación prácticamente nos apañe, sino que es una de las personas que trabaja allí, que es su Yena Aguirre. Ella también nos ayuda y nos ayuda con el tema patrimonial y ese tipo de cosas. Pero en general, así como un apoyo. Mayoritario es muy difícil. Pero, ¿Pero cuál es el apoyo económico el que necesitan? Nosotros pedimos apoyo económico, pero no, eso es imposible. No, no, las、Hay、gestiones. Que hacer autogest autogestión. ¿po? Son muy complicadas. Sí, no, nosotros lo vemos por parte nuestra nomás, pero por ejemplo, a través de las municipalidades o entidades de ese tipo, no, es muy difícil. No se entra, no. Pero, como pero que tienen u e l a decir que s mejor, es mejor tenerla. Sí, la, te porque la, en el la la fondo, si no, n o exigirían ciertos,、eh, ciertas cosas, a lo mejor estructuras que ellos quisieran imponer, y al final nosotros no somos muy e s t r u c t u r a d a s así que.、No. En el fondo, a lo mejor es un beneficio, termina siendo un beneficio no, no tenerlo. Pero a lo mejor es、eh, la ayuda, que, el, el espacio que ustedes vayan, vayan abriéndole a los artistas, los artistas son eternamente agradecidos de eso. Y son、Claramente. ellos los que hacen la retribución. Y cuando ellos lo hacen, por lo general se llena una sala. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene sus seguidores y, y busca el espacio. Y si ese espacio es para sí mismo, porque a nosotros nos pasa. ¿sí? Hace muchos años que nosotros hacemos una actividad en el año y son todos los grupos, toda la gente que, que ha venido al programa viene en forma gratuita y está con nosotros. Y hacemos un, tre un tremendo un tremendo aniversario todos los años. Así que es una manera de darle i d e arder. Sí, no, no, sí, nosotros hicimos. Eh, eh, a eso iba también. El año pasado hicimos nuestro primer encuentro folclórico de Chile Explorando. Y、eh, participaron varios grupos y sí, en forma gratuita. Y nosotros, obviamente,、eh, sacamos nuestras ganancias y todo a través de su colaboración, porque nosotros difundíamos su música y también a través de nuestro programa conseguían ellos ir a diferentes eventos. Claro, que y Que también、eh, los beneficia. Eso era un tejer unas redes, lo que estamos haciendo en este momento nosotros, t e j i e n d o redes para los demás.、Eh, ¿Te parece si te invito a escuchar una, una música、eh, que la teníamos? Te, La vamos a saltar la que viene para, para la conversación que tuvimos. Y luego después vamos a... ...vamos con esta otra que era para la, la d o m i n i q u e y, y para todas las mamás, para todas las mamás de, de Puente Alto y todas las que, bueno, que todos los hijos que hemos perdido la mamá, ...que en este que día...、Ahí. que en este, en este día por lo menos, no es que nos recordemos más. Porque nos recordamos siempre, pero,、uh -huh. pero hoy día, como que es más sensible el día y nos recordamos. Y obviamente, el domingo, como que todo el mundo está、eh, vinculado con la madre, uno también se recuerda de su madre. Y como dice la Claudia, que no la tiene,、Así、y、es. yo tampoco la tengo. Entonces, vamos a unir esta, este pequeño homenaje para nuestra, estas mamitas que han partido, y esta agrupación la hace, y que están aquí en Chile, entre paréntesis. Ellos son los nocheros de Argentina que nos dicen: Ay, Mamá, vamos a escucharla.、Sí. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente, es el mejor remedio para mi dolor. 私のために、私のために、私のたた ダメなレスポエスタサビア、トゥルスメイルミナーバーエルアマ、いノエスティアンドゥダー、 テレビの前に戻 Tengo muchas madres para mi fortuna La que me pone a salvo, la que da valor La que trabaja y deja huella La dama para siempre bella La que nos ilumina con amor ¿Cómo les quedó el ojito a todas las mamitas? Ve, era un regalo para ustedes esta noche en un día tan especial. Y, y mira esta música que la Mari la puso. Yo no sé por qué le voy a preguntar, Mari, ¿por qué pusiste el 20 Gimani debajo? Se te vino. Pero yo te voy a decir que tiene mucha relación. Porque estos chiquillos, el Horacio s a l i n a el Horacio Durán, el José Sebe, tienen el colegio ya que, que se llama Sol de Gimani. Está en la Florida. Entonces, como ellos son de la Florida, creo que tiene sentido el que pongamos esta gran agrupación como e n t i l l i m a n i Esta noche, Sol de la, de la Florida con Claudita González, que entre paréntesis, Claudita, eres única, grande y nuestra. <risa> de de alto y de corazón. Claro, c l a Mucho a ñ o La tenemos arrendada ya, así que no se,、sí. no se las vengan a creer ustedes, los floridianos. ¿Cómo se dice florid? Floridanos. Flori Floridanos. Ah, qué rara. Qué floridanos. Rara. Florianos. No, Floridanos. Floridanos. Los Floridanos. Floridanos. Floridanos, sí. Qué bonito. Sí. Ese es el gentilicio, los Floridanos. Bueno,、eh, yo conocí, puedo decir, la antigua Florida. Bueno, yo conocí la Plaza de p u e n t e Alto cuando era la Plaza de p u e n t e Alto. Claro, es el centro de la v Cuando、motor. era como un paseo de venir desde la. Vivía en el 14 Vicuña Maquena, yo vivía en La Florida en todo caso.、Ah, Cuando era en, más chiquitita. Vivía en w a l k e r Martínez. Claro, hacia、es、adentro. Era, claro, esa e r a que c o n f u n d o a por la v í a Tokio, que todavía、Allá. existen esas villas. Sí, sí, ahí arriba, donde va a amanecer,、mm, ahí departamental, ahí viví, todo eso. Para el otro lado. Y, y viví varios años ahí. Y ahí veníamos de paseo nosotros a la Plaza Puente Alto. Y era como así, ¡oh! La plaza, unos árboles frondosos maravillosos, nada en comparación a lo que es ahora. Como ir a San José ahora. Sí, exactamente. Así bueno, era la plaza. ¿Qué te puedo decir? Porque no me siento nada de orgulloso de todo eso, pero el progreso. Trae también、así、eso, es. pues tiene la destrucción, porque bueno, si n o hubiésemos quedado con los árboles, mucha gente andaría testada en las micro. s p o r e s t o que Puente Alto ha crecido tanto, es una de las comunas más grandes、eh, de habitantes, que no me siento nada de orgulloso por decir esto, porque nos invadieron todo. Así que,、eh, pero está el metro. Y no, el metro, nada que hacer, con、pues、el, el metro por todo se. El, prog el progreso. Eh, va con, de la mano de eso. Tenemos un llamadito. A ver, ¿de qué se trata? ¿En nuestro auditor estrella? Ah, no. o a l ó a l ó buenas tardes! ¿Cómo está usted, don Vicente? Bien. Usted habla con Dominique. ¡Dominique, cómo estás! <risa> ¡Apareció! ¿Te, te, ¿Te atreviste a hablar desde allá? <risa> ¿Desde más allá? Desde el más allá, exacto. Sí, hoy, primero que todo, mis disculpas, don Vicente, por no haber asistido por problemas、eh, de mamá. Bueno, de mamá te, man te pues, mandamos un saludo, te mandamos una canción recién. Sí, la escuché、eh, los nocheros, así que un besito grande.、Eh, y esperamos algún día tenerlos en nuestro programa, pues, don Vicente. No, pues sí, oye, a, a, a, la, la Claudia es nuestra. ¿Ah, sí? sí? pues sí, es de Puente Alto. Sí,、pues Domi, ah. me abducen aquí. Así que,、eh, bueno, pero va a ser una gran embajadora y va a dejar muy bien representada la radio y especialmente el programa que se llama ¿Cómo? Pero dímelo completo. ¿eh? ¡Chile explorando las tradiciones de nuestra tierra! ¡Bravo! ¿Ves, ves, ves Claudia? La estabas lo pegando. Lo, lo hizo, lo hizo. ¡Qué bien! Decíamos que tú siempre lo cortabas en Chile explorando. Es que más, es más comercial ahí, en la, en la cosa marketing. Ya,、ah, ahí está la mano, ahí, ahí está el problema. O sea, no se mueren de hambre con esta mujer. No, para no. nada. Oye, Dominic,、eh, nosotros vamos a quedar entrelazados con la Claudia aquí en la entrevista、eh, para que、eh, empecemos a tejer redes. ¿ya? Es la idea, es la idea, don Vicente. Para que cuando. Ustedes tengan su aniversario, nosotros, nosotros formemos parte de eso y cuando sea nuestro aniversario, sean ustedes las que formen parte de nosotros y, y, y trabajemos un, un, un aniversario bonito, hermoso, con, con muchos artistas n e m o s muchas、nuestros. ideas con la Claudia de realizar、eh, en conjunto con otra s radio, y todo, así que nos vamos a tomar en cuenta. Oye, yo le doy las gracias porque yo no te hubiese conocido ni a ti ni a la Claudia si no es por mi gran amigo el Ramón. De, Ramón Gato González. Ra, ra, Ramóncito, que él siempre anda haciendo enlace,、eh, sí. junta gente, desajunta gente. Bueno, es así. <risa> así que. Dijo,、eh, para ir con ustedes, pero como fue de loco hoy día, entonces, Pero ya habrá otra oportunidad. Claro, así que le damos las gracias de, a la distancia, porque estas cosas no son casuales.、Eh, Eh, bueno, nosotros somos un, un programa, ya se está enterando la Claudia aquí. Así es. Entonces, es un programa que tiene que ver con nuestras tradiciones, nuestra cultura y、claro. nuestros antepasados. Entonces, es como lógico, Dominique, que tejamos redes, que buscamos una i n i que en Aimara se llama Aini, y ya, es reciprocidad, o sea, dar y recibir. Exacto, qué importante lo que dijo de nuestros antepasados, porque sin ellos nosotros no existiríamos. Pero por supuesto, y, y heredamos h e e r de a m o s d ellos una tierra fértil, heredamos ríos claros, heredamos glaciales, heredamos lagos y todo eso descontaminado. Y lo que hemos hecho es solamente contaminar. Entonces, Guerrero el Arcoiri está ahí con los problemas de nuestra Pachamama. Así que vamos uniendo junto a Radio El Sol de la Florida, junto a Dominique, junto a Claudia. Vamos haciendo camino al andar. Así nomás es la cosa. A s í no bajo, güey. s a lo g u a j i t o güey. A lo bajo, güey.、Pues. Déjale. Oye, no te vayas a perder que la próxima semana tengo un, un invitado que aprovecho de decir es un gran payador. Es nuestro. Bueno, es de Pirque, pero lo,、eh, lo, lo, lo, lo, lo, vamos a lo arrestamos hace muchos años aquí. Le, le pasamos una mujer Puente Altina y ahí jodió, po, ahí jodió a mi compadre. Entonces、eh, se quedó con la meche aquí, atravesó el puente San Ramón y lo atrapó la meche. Y de ahí、claro. lo tiene de las mechas. Y <risa> va a estar con nosotros el Manguera.、Ya. José Césped, el s e Manguera, búscalo y también tócalo por allá. Y cuando queráis, yo te doy un pase y ya se va para allá. Ah, ¿Y un super. Y ahí está el topo, ¿cierto? Claro, y ustedes me mandan también artistas de la Florida, no se deben olvidar. ¿eh? Sí, no hay problema. Hoy、no, el otro día、no te, te, compl tal. te complacimos acá, te mandamos la, el, el saludo y, y la música para tus amigos. Donde muy te muy vaya、grande. a pegar en la pera y a los Andes. <risa>、ah, ¡Te pillé! <risa> ¿Viste? Ya. Bueno. Bueno, pues, don Vicente, un besito grande y, y hay que la Claudia haga los nexos para que usted vaya al programa también, pues. Sí, bueno, ya ella me dio la dirección, ya estoy casi t o m a n d o m e el café con usted. Así que no es un problema, pero, pero sigamos siempre en contacto, ¿ya? Sí, pues, sí. Escuchémonos, difundámonos, Escuchémonos. seamos más. <risa> ¿Mm? Y a Taina, un besito grande. Y, y un besito también, dice ella, para ti. Chao, chao, Ay, ya. cuídese. Chao, ya todos nos escuchan. chao. Perfecto, chao. bueno, ella es Dominique、eh, Molina, que es la compañera de Claudia González, y entre juntas hacen el programa Chile explorando las tradiciones de nuestra tierra. Eso, qué hermoso, ¿ah? ¿eh? Chile explorando las tradiciones de nuestra tierra. Y, y hablábamos de la Florida, ¿no? m e cambiaste、es. para Puente Alto, pero la Florida tiene tradiciones. Mira, antiguamente, porque estamos hablando de identidad en tu programa. <risa> Vamos a pasarlo a tu programa un ratito. Bueno, mira,、eh, donde hoy día existen los malls, m a l Plaza Vespucio y todo eso,、uh -huh. era un campamento. Sí, sí, me acuerdo, porque yo estudiaba en el Colegio Bellavista y cruzaba ese campamento para irme a la Villa Tokio. Es、Así、un campamento,、sí. pero re largo, enormes, enormes. Y habían ahí, y donde está Elisi y el, el Totu, también pusiera、pues, e todo eso para e l l á Yo me iba por todo el borde de los campamentos. ¿Quién sí, si ¿quién yo acuerdo me diría, acuerdo. diría que c o m o ha cambiado la, la ur urbanidad? de, de y, bueno, Yo ¿y ha creo, la yo、florida? creo en el fondo que yo yo creo que las la, la, las comunas tienen que crecer. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es con el atropello al patrimonio al crecer. Eso es lo que bueno, a mí personalmente me molesta. Yo también me que molesta. Que siento que hay cosas que uno debería rescatar, como se rescata en otros países.、Eh, y siento que aquí no se valora el patrimonio. O sea, escuchamos cada cierto tiempo que hay incendios justamente en sectores patrimoniales, en castillos que están abandonados,、eh, no、sé, en el centro más, de Santiago, en la, la calle 18. La manera más fácil de comprar es que esa es la forma. Qué terrible, qué terrible eso que pasa. Yo Eso pasa? lo encuentro lamentable. O sea, si yo no estoy en desacuerdo con que crezcan la, la, la, las comunas, yo estoy en desacuerdo con el atropello al patrimonio. Y el olvido total. Absolutamente. Tú, como Puente Altina, podrías decir que el Castellón, que q u e d ó olvidado ahí, a metros. Y también tenemos olvidados Puente Altinos, todos los que escuchan. El Puente de San Ramón, el antiguo Puente de San Ramón está en la quiebra. Y podrían reestructurarlo, armarlo, hacer un, un pasadizo cultural con pinturas, con cosas literarias. t u a Tirón de mecha para Germán Codina y para b a l m a c e a que hagan una, una muestra ahí patrimonial de Pirque y, y Puente Alto. Sería hermoso. Y acá en La Florida también.、Po. En La Florida hay varias zonas que son patrimoniales, casonas patrimoniales, pero、eh, hay un tema ahí,、eh, es un tema bien complicado, es un tema de. de, de De l o s m i s m、eh, o s personas que trabajan en la corporación. Oye. Tenemos n e otro llamado. Aló. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está Claudita Jorge por acá? Don Jorge Guzmán es uno de nuestros auditores. ¡Uy! Hola, Jorge, te estoy conociendo. ¿Cómo estáis, compadre? Bien, hijito, gracias.、Eh, qué pena que estoy en un lado que no los puedo escuchar muy bien. ¿Ya?、Eh, pero un placer de saber que Claudita está ahí. Gracias, don Jorge. Este, este enlace entre comunas es lo m á s bonito, ¿eh? Sí. Bueno, esto、eh, que es lo que hacen las ondas sonoras de las radios que están haciendo la pega de verdad, poniendo más del 20% de música chilena, que son las radios comunales, la y me saco el sombrero por todas ellas. Así es.、Y、en eso es. no hay duda. Yo siempre de repente ando, ando en el auto en mi misma casa, siempre、eh, escuchando nuestra s radio s y. Y le digo a toda la gente, porque si quiere escuchar música chilena, lo que es folclore con, con Dominic, con Claudia y música de compositores chilenos, siempre las radios comunales son los que le dan más ó p e i o s Las radios, las otras, son puros c o m e r c i a l e s No, y además mucha música envasada、eh, inglesa que no entendimos mucho. Claro, y vamos se... perdiendo las tradiciones, como dice la Claudita. Así、cierto? es. Exacto, o s e e s c u c h a lejos, Claudina? Sí, estoy lejos, ahora sí me escucha mejor. Ya, ahora Sacó a... la voz de mujer. Se acercó más para el lado de la s l e d a d No, la, la, la oiga, t e n a o Oiga, don Jorge. Jorge, nomás, dime, dime. Ah, Jorge, nomás te digo. Sí, ya, ¿sí? pues Jorge, bueno. Tú Después te vais a arrepentir, sí. <risa> Oye,、eh, Jorge, mira, yo te invito a que sintonices también. Estamos en diferentes horarios, así que p u e d e s escuchar a la Claudia me p u e d e s escuchar a mí todos los miércoles a esta hora. Y,、wow. y, nos, y difundimos el folclore, difundimos la música chilena y la música también de r e y andina en América Andina, como es Bolivia,、bueno. Ecuador,、eh, Perú y Chile. Somos países hermanos. Y nos queremos mucho, a pesar que los presidentes dicen otra cosa, pero eso es lo que dicen los presidentes, no lo que dicen los pueblos. Claro,、pues、esas, es, esas son guerras de políticos. ¿ah? a s O votes de políticos, pero los pueblos en sí tienen que quejarse, tienen que unirse. Son ¿O? los políticos, la gente que está con intereses, con intereses económicos, todo eso, lo, o intereses de poder, los que de repente ponen a los pueblos a s c o r d i a en discordia. El Discordia, por, de, por supuesto. Oye, Jorgito, cuéntame, ¿tú eres de la Florida? Sí, sí, sí. ¿De qué s e c Vivo a una, una cuadra de nuestra radio. Ah, mira, entonces nos mandamos un saludo a toda esa gente linda de la Florida, de, de s a n j o s e l Estrella, de. A ver. San Jorge, San s í por. A venir a México. México. México. Bueno, todo lo que es, todo lo que es radio acá, a c e r t e de todo lo que es la Florida. Pero también voy a. Decir, ¿Cómo es tu nombre? Vicente. Vicente, Vicente Valdés, i c e e n t v estás en la f o d i d a Vicente Valdés, sí, una escuela industrial.、Eh, sí, bueno, tuve compañeros, amigos Desde que estudiaban ahí, yo, yo era de la industrial、no、te, Puente Alto. No te digo Vicente Valdés por la estación del metro, conmigo. Pero eh, eh, Vicente Valdés era un padre、uh -huh. de, la, de la parroquia que existía、uh -huh. ahí y、uh -huh. que formó una escuela de ¿Es Betán, técnica. ¿no? no, pues se llamaba Escuela Técnica,、eh, Escuela Industrial. Vicente Valdés. Ya, ya, mira, mira. Bueno, viste, viste que uno nunca termina de aprender. ¿no? Claro, está, la escuela está al, ¿Sí? al ladito de la parroquia. Está, sí, la, está la parroquia ahí, está la escuela、Porteal. industrial. Ya, pues. Oye, Vicente, voy a aprovechar y, Claudita, de mandar un saludo a todos nuestros vecinos de Ponte Alto. Ya.、Eh, qué rico que también tengan una radio donde ellos puedan expresarse, donde puedan escuchar, como, como decíamos, la música nuestra. Y tú sabes que las radios comunales son las que acercan a la gente. ¿no? Sí, pues. Así que un abrazo grande. Un Otro para usted. Un, un placer de conocerte, aunque sea con la voz. Ya con la voz era agradable, espero que su persona suceda. Bueno, pero somos hombres, no hagamos, no hagamos tanto s problema si s lo encontramos <risa> bonito o <risa> feo, <Flea>, por <risa> favor. <risa> un besito grande a la Raulita, que esté muy bien. Otro para usted. Ya. Ya, ya pues. Chao, chao. Mucha, muchas gracias, Jorge. Que esté muy bien. Un abrazo a toda la gente por t e a t o Gracias, chao. Mira qué bonito lo que estáis haciendo esta noche, entrelazando dos comunas. A, a, a, viendo que los vecinos que puedan tener los mismos problemas de, de nosotros, pero los compartimos a través de la radio. Y yo te quiero regalar otra canción con una gran agrupación chilena.、Eh, ellos estuvieron muchos años radicados en Alemania.、Mm. Eh, tienen canciones muy preciosas. Ellas tienen una canción que yo le voy a poner, pero es que. Siempre coloco la misma, porque me recuerda de justamente de la radio, la radio chilena,、ah. que ahora está en AM.、Sí. Ya que estamos hablando de radio. Sí, a y, y, y la radio chilena tenía un programa que se llamaba. Bueno, era. No me acuerdo el programa, pero quien lo conducía era Miguel Damañinos. Y le mandaba un saludo a Miguel Dabañino, que todavía existe, y a Jaime Dabañino, que es su hijo. Me acuerdo por su voz. Y tenía justamente uno de los programas,、eh, era con una de estas agrupaciones que se llama Ortiga. El, el, la agrupación se llama Ortiga, es chilena,、eh, está radicada en, en Europa, en pero son todos chilenos, como los、eh. p o l o t o s burros, y esta noche la vamos a escuchar y la vamos a conocer. Y se llama justamente en este lugar, con la agrupación Ortiga de Chile, radicada en Alemania. Eso, Ahí estaban nuestros gran, grandes amigos Ortiga con este lugar. ¿Te gustó Ortiga? Bonita la canción, sí, súper bonita. Voy a empezar a buscar toda esa información. e h Sí. Porque... Está, parece que voy a hacer un programa de música andina. <risa> ya sé dónde me voy a agarrar para conseguir más información de l ú s i c a Pero, pero por supuesto, yo estoy encantado que, que, que、eh, la, la música. De, de nuestro altiplano, la música de, de América Andina se escuche, los charangos, las quenas, las zampoñas. Nunca paren, nunca callen, porque mientras nunca callen, la cultura va, siempre se va a mantener viva. Así que, bueno, cualquier cosa que yo pueda ayudar allá en,、sí. el, en, el, en el sol de la Florida. Yo... Sí, nos va a ayudar, y harto. El, y bueno, la... Nosotros somos como pulga en la oreja. ¿eh? Y, y Guerrero del Arco í r i s tiene que ver con sol, p、pues, u así que. Un arco í r i s y un sol.、Ah, estamos, después del sol. s t p e r Después del sol viene el arco í r i s así que estamos muy bien ahí entrelazados. Así es. Oye, Claudita.、Eh, Cuénteme. ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ustedes、eh, este tema, justamente el tema del 20% que se dijo de la música chilena y que no se cumple? ¿Qué opinas tú acerca de eso? Bueno, yo lo encuentro lamentable. Pero no, no toquemos las radios comunales, porque ya dijimos que. No, no, son... no, no, no estamos hablando to, de radio comunal, esto, p o r e las r d i o s comunales palos son para, la Arche, para las grandes. No, es para l a archi, con nombre y apellido, Asociación de Radiodifusores de Chile,、sí. que dijeron、no. que iban a poner el 20% y no pasó nada. Ahora, yo no sé, a ver, si, si ustedes me hablan a mí del 20% de música chilena, me van a disculpar los cantantes modernos y todo lo que quieran, pero para mí lo que significaba eso era el folclore. Yo lo, lo, lo enfocaba al folclore. Yo siento que eso es lo que se ha perdido la s radio. s Bueno, de partida tendría que partir por, por Violeta Parra y Víctor Jara. O sea,、Mínimo. con esos maestros. Mínimo. De ahí hacia adelante. Claro, por supuesto. Entonces, yo siento que, que en el fondo, bueno, se echaron al bolsillo nomás la, la, ley. la supuesta ley. Pues s aquí esta cosa es bien simple. Era como para que el pueblo dijera, ah, sí, se está haciendo algo y estamos. Bueno, que sepan los señores políticos, hay aire de votaciones, pues entonces que no nos olviden que cuando elegirle algo los señores diputados y los señores senadores,、eh, no quede en, en, en no registrar, porque no pueden decir yo no escucho radio, pues. Ellos, ah, no. de, ellos de aquí a, a, al, al, al Senado, me imagino que van con la radio encendida y se van dando cuenta que, que la música chilena no tiene cabida en, en la radio, salvo programas como El Conquistador, que ha mantenido durante tantos años. p a r a qué decir la radio, la radio Busac h o la radio Universidad de Chile, que m a n t i e n e programas folclóricos?、Así、Estamos hablando de frecuencia modulada, pero si nos pasamos a la radio AM, están haciendo un trabajo muy hermoso. Las radios como. Como, como se llama Radio Carrera, Radio Carrera que todavía existe, y el, el Radio Nuevo Mundo que ha hecho un trabajo espectacular siempre.、Y、porque estamos hablando de radio, el tema nuestro es, que, es radio así es,、pues. Entonces, y es música.、Sí. Yo siento que, que fue. Fue、como hagamos la ley para dejar conforme a unos pocos que gestionaron la, esta misma ley, dígase, pero al final no hicieron nada y nadie fiscaliza. Yo creo que el problema radical en todo, no estoy hablando, no soy de ningún partido político, así no, ya, que p a r a m í h a b l a t e que eres radical, <risa> así que Guillete cachó esta noche, <risa>、eh, pero yo siento que ninguno de ninguna parte se preocupa de fiscalizar eso y yo creo que. Toda, yo creo que nosotros tenemos un tremendo problema de idiosincrasia, los chilenos. No, si yo no valoro desde pequeño lo que tengo, ¿cómo pretendo tener una identidad cultural? La identidad cultural la tengo que formar desde pequeño. Que es que eso es folclore. Y eso es apreciar mis raíces y lo que yo, lo que son los pueblos originarios. O sea. Hablemos de pueblo originario en general. Yo digo, sí, nosotros hablamos de los mapuches, de los aymarás, de Rapan. los rapanui, pero también estaban, es lamentable, pero los alacalufe, s los onas. e x t i n g u i d o s ya. Alacalufe s quedan, hasta donde, yo me, hasta donde yo sabía, manejaba, quedaban como nueve y eran puerto Edén. Pero, por ejemplo, no sé, los onas, s s a b e r cómo fue su exterminio? Eso es parte de nuestra esencia, de nuestra cultura. Y hay gente que no conoce nada de eso. Y los colegios, si bien se dedican en cierta parte, es como una pincelada de eso. O sea, saber bailar cueca, partamos de la base. Comenzamos. c o m e n z a m o No, pero se ha hecho un trabajo.、Eh. Pero es yo, muy. Es、eh, un resquicio de、eh, trabajo. No, no, no es tan así. Mira, yo como profesora voy a defender algún, alguno, algunas cosas que、Hay、se hacen. Hay excepciones a la regla. q se hacen en colegio y que se hacen en educación física. Así u e un saludo para todos los profes de educación física que escuchan esta noche. ¿Por qué? Porque en los colegios、eh, se toma de mucho antes. Un examen a todos los niños que aprendan a hablar cueca en educación física. ¿Sí? Ya. Previo antes que llegue el 18 de septiembre, por lo menos para que sepan, pero se les enseña. Por lo que eso es un algo que se ha ido. Mira, imagínate, el deporte en cueca, como que no tiene nada que ver, porque debería ser un, un, un tema cultural dentro de los colegios, pero no en educación física. O sea, para no perder la identidad, han buscado cualquier res que more la malla curricular para、sí. poder meter el, el tema. Entonces, yo les mando un saludo a todos los que programan eso, bueno a los jefes técnicos de los distintos colegios, pero especialmente a los profesores de educación física que incorporan、eh, la danza dentro de los movimientos del cuerpo, que también es deporte. Claro que sí, pero, pero falta, yo creo. Falta Siempre falta. Por. por eso es que, como、Faltar、falta tanto,、alto. es que es importante que. Que d i fundamos. Que las radios. Las radio El sol de la Florida, Guerreros del Arco Iris. Y todos los programas folclóricos que existan, es la tarea nuestra de resaltar y rescatar los valores y la identidad de nosotros, la identidad del pueblo. En la forma. ¿Te parece que te lleve a la música? Te invite de nuevo. Vamos de nuevo a la música. Sí, mira, este grupo es anormal.、Ah. ¿Ya? Porque son todos europeos que hacen música andina, es decir, ellos vinieron de viaje a Bolivia. Aprendieron a tocar los instrumentos, grabaron con muchos, entre otros, con Osvaldo Torres, gran hermano que está radicado en, en este momento en Francia. Entonces, ellos hacen la música andina, pero a un estilo europeo.、Ah, ¿ya? Es un estilo europeo. i en particular. Pero con mucho respeto y con mucha cultura, por la cultura europea. Aymar, a、Imar、específicamente. Entonces, esta noche vamos a escuchar a Trencito de los a n d e s ya que esto viene en homenaje al tren que e x i s t i ese durante tanto tiempo desde Arica a La Paz, y ojalá, creo que se va a empezar a componer eso y va a ser muy bonito el viaje. Vamos a escuchar esta noche a Trencito de l o Sandes, justamente en un zigzag, que era el zigzag que hacía、eh, el tren antes de llegar a La Paz desde Arica. s i x s a n g s i x s a n e sig-sang. Estamos esta noche intercambiando colores, palabras y todas cosas que tienen que ver con la radio. Esta cosa que es tan hermosa que, que a mí me ha apasionado durante dos décadas, pues, sin poder dejar el micrófono, porque a pesar que yo no les vea a ustedes, lo siento. Y siento que también estoy este ratito con ustedes y les doy gracias a todos mis auditores que me han seguido por tantos años y me han tenido paciencia. Yo he tratado, he tratado de hacer lo más in,、eh, interesante para que ustedes se alegren. Y esta noche, como día de la madre, tenía que, la voz tenía que ser mínimo de mujer. Así. Así、sí. que、eh, está la Claudita con nosotros.、Eh, vamos intercalando ideas, pensamientos, fraternidad. a i n í se llama eso, no te o l v i d e s nunca. a i n í a i n í Lo que hicimos es lo, reciprocidad. Aini. Aini. Es una palabra que está dentro de las palabras a y m a r a que tiene que ver con la reciprocidad. Eso que le hace falta mucho a los vecinos. Uff. ¿no? Vivimos todos encarcelados en nuestro medio. Y yo quiero decirles que eso es lo peor que pueden hacer. Mira,、Somos、veníamos. Los a n t p á t i c o s Claro, veníamos comentando c o n m i g a que esto es como en la selva, ¿cierto? Llamamos que es la selva en el fondo. Entonces, los animales que vendrían siendo. Esos animales que devoran, que s i n u a n siendo la delincuencia. Cuando ven a la. Al, vamos a suponer que s e a una jauría de, de hienas. Busca a la presa, a la que está separada, a la que está aislada. ¿Sí? Vamos a suponer que, que va a, a cazar un. Por decirte, un, un búfalo. ¿Ya? Entonces, aísla al búfalo y se lo come. Ese es el reino animal. Pero si ese búfalo está metido entre medio de todos los búfalos, no lo puede atacar. Entonces, es tan fácil es mirar a、claro. los animales, cómo ellos se defienden y aprender a defendernos. Entonces, si nosotros estamos agrupados con el vecino, si nosotros estamos comunicados con nuestro vecino, unimos fuerza. Y eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en mi población. Estamos uniendo f u e r z a estamos todos comunicados, tenemos WhatsApp. tenemos, Así que los bandidos los estamos esperando con unos b a t e s pero de todo, l o s vamos a dejar como, como membrillo colegial. Así. <risa> no, es que pero la es, única que, forma, el, es que la delincuencia es algo que ya está siendo un problema país y que los presidentes, todos en campaña, como dice la Violeta Parra, todos ofrecen, pero después se olvidan.、Pues. Sí. Y otra vez ofrecen, algunos, se que se repiten, algunos que se repiten ofreciendo.、Sí. Y se les vuelve a olvidar. <risa> <risa> <risa> Sufren de amnesia colectiva. Bueno, Claudia,、eh, yo para, para, como para, no para echarte, no, no, todavía no, para que escuché un poco como que queremos hacer un homenaje ahora y le vamos a pedir a mi hija para que lea un, algo que, que nos, nos va a llegar muy al fondo porque la memoria es algo que hoy día hemos perdido. ya,、eh, Las democracias en, en Sudamérica la están pasando mal gracias a. A la memoria, porque vivimos un, un mundo tan agitado que nos olvidamos de los recuerdos, y cuando nosotros tenemos recuerdos, podemos cuidar lo que nos ha costado, en este caso, nuestra democracia. Esta democracia que tenemos hoy día, que algunos se han aprovechado de ella, nos ha costado a todos los chilenos, y nos ha costado en Sudamérica, y este, este homenaje que, que, que hace esta noche, que Qué lo, lo dice no, no es、no、la María Angélica que, que lo va a leer, sino que lo dice Víctor Heredia, haciendo un manifiesto del de olvido de los detenidos desaparecidos y de la justicia que existe en t o d a Sudamérica por aquellos que algún día pensaron diferente y fueron exterminados. Así que vamos a leer esta carta que fue dirigida hace muy poquito y que está subida en las redes, y nosotros esta noche queremos rematar con eso. Con una canción de mi gran amigo Jorge Venegas, de, bueno, antes no sé de dónde era este barbón, pero ahora es de San Antonio. Y Jorgito, te mando pero todo el cariño, todo el neguenda aquí, desde Guerrero el Arco Iris para ti.、Eh, nos va a interpretar esta noche Comandante Tamara, pero vamos a escuchar esta alegoría de Víctor Heredia, póngale oreja a lo que él quiso decir ayer. Nos、devuelvan la mitad del dolor. Dos por uno, estoy de acuerdo, pero quiero lo mismo para los míos, mis queridos. Esa conmutación de pena, de dolores, de p i c a n a de disparo fatal y feroz escalofrío, quiero la mitad del recorrido de la bala que los asesinó, que el cañón con que violaron a Cristina se quede la mitad del camino, que la trompada no llegue a destino, que la dejen amamantar a su hijo un poco más, para que esa ternura tape el olor a carne quemada que percibó. Cuando entró a capucha o、oh, capuchita. Quiero exactamente la mitad de todo lo que padecieron, es decir, que de tanto conmutar padecimientos, al fin me los devuelven con vida. Quiero al nieto de mi madre, a mi sobrino nacido, en cautiverio, ese por razones inconmutables nunca pudimos abrazar. Sí, quiero a mi hermana y a mi padre, los quiero aquí de nuevo, como hace 40 años atrás. ¿No les parece justo? Un dos por uno que retire ese océano de llanto que nos ahogó día a día en la desesperada espera. Quiero ahora mismo la mitad de mi dolor, de mis temores, de mi exilio. No pueden. ¿Cómo que no pueden? ¿Acaso no son capaces de torcer nuestra memoria? ¿De pretender que un asesino ya no, es lo, ya no lo es más porque se puso viejo? ¿Los devuelven a casa? Muy bien. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están nuestros hijos, nuestros padres y hermanos? Les recuerdo una cosa. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A las caídas en acción y por supuesto a las compañeras sobrevivientes también. Esta canción dedicada a la compañera. A la comandante Tamara, salud por ella, compañeros, recorriendo barricadas. La compañera va iluminando el camino que con cruces se ha vestido por los que no están. Pero se aproxima el día con furia de volcán lo presiente vomitar iracundo de justicia. Y victoria popular. Ya va despertando el alba, abrió sus ojos la madrugada y encontró a la compañera infatigable la jornada, luchando orgullosa junto a los que labran el mañana. Sonido semilla en resistencia, germen a punto de estallar. Esa aurora sol naciente, alborada combatiente, anunciando la verdad. Madre trigal de la esperanza, delanta l humilde que no miente. Protege noche y día a sus hijos insurgentes de las garras de la muerte. Ya va despertando el alba, abrió sus ojos la madrugada y encontró a la compañera infatigable en la jornada, luchando orgullosa junto a los que labran el mañana.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 Bueno, esta noche queríamos resaltar eso de la ley del 2x1 en Argentina, que ojalá no se repitiera acá. Sentimos que para que haya justicia y, y todo eso tiene que haber una verdad. Y, y es por eso este pequeño homenaje para todas las mamás también desaparecidas, o hogares que quedaron desarticulados. Tenemos tan poco recuerdo en nuestra memoria que nos olvidamos tan fácil de todo el, el sufrimiento que tuvo nuestro país y también como lo tuvo Argentina. Con las madres de la plaza de m a y o Así que para, para ellas también tiene que ir el saludo esta noche. Y está la Claudia con nosotros, pues está, la hemos dejado aquí. Como vive aquí, no hay problema, porque cuando, cuando viven lejos. Sí, fíjate que cuando vienen a visitarnos, por ejemplo, la Carolita Segovia, búscala a la Carolita Segovia, te vamos a mandar material de ella.、Yeah. La Carolita Segovia viene de Recoleta、Uf. y atravesó todo, pues, todo Santiago, todo Puente Alto, toda la Florida para llegar hasta acá. Entonces le damos una cabida y le echamos porque. Tiene que volver a casa, pero como la Claudita vive aquí, queremos que nos acompañe porque además están haciendo una nueva amistad.、Pues. Así es, ¿Eh? y ojalá y, que perdure en el tiempo. Bueno, va a depender exclusivamente de u s t e d porque nosotros no nos vamos a mover de aquí, a no ser que el de allá arriba quiera otra cosa. Ah, bueno. Y estamos en un. Yo, te, yo mandé, porque los puentaltinos somos todos folcloristas, entonces, s c o m o le dicen a este edificio? e Lustrín, buena mejor.、Po. No n o l o m b r i z como es porque siempre nos confunden. Nosotros estamos no estamos ni con el tema del alto maipo, pero el, el, el edificio se llama alto maipo. Si, p e r eso mejor es l u s t r í n El lustrín, <risa> sí y hacía ¿eh? el l u t r í n para d ó n d e es? para el l u t r í n Y d ó n d e queda en alto maipo. <risa> <risa> Qué terrible. Oye, Un saludo a, lo, a los chiquillos de Radio Las Palmas que nos están escuchando. Ah,、Así、mira, que un Entre, allá. entrelace para Radio Las Palmas, de allá de cerca d la Pintana. Hoy, hoy día con la Claudia se las presento, chiquillos. Saludos, Raúl, chicos. Te, te los presento aquí, son unos jovencitos chiquitos que hacen una radio escolar y que la están sacando online. Ah, qué bien. Así que están haciendo un trabajo muy bonito y, y ojalá que lo copien los colegios y ojalá me lo, lo copien los colegios de la Florida. Mientras、no、más, com más comunicados estamos, mejor. Cierto, sobre todo en estos tiempos, y ir a mandar también toda una fuerza con la Claudia aquí unidos, los dos, para todos nuestros hermanos de, de Coquimbo, de La Serena, que están esperando un frente de mal tiempo y que、Atacama. se les avecina algo, ojalá Dios quiera que no sea nada ca, catastrófico. Yo quería entregar una información, ¿me e s c u c h a s Eh. Bueno, primero, nos saludé a los Guerreros del Arcoiri. s Un saludo tenía la Claudia. ¿no? <ríe> un saludo. Bueno, la Claudia está m o n Ya nos saludamos. <ríe> de cuerpo.、No, pero, pero la gente que está escuchando dice que. Ah,、oh, no, todavía no. <ríe> sí, sí, <ríe> primero, saludar a todos los que están escuchando el programa en estos momentos. Aquí a la compañera Claudia. Y entregarle una información, pues, El día martes que viene, martes 16 de mayo,、eh, se estrena un nuevo programa acá en la Radio Puente Alto. Desde las nueve y cuarto de la noche hasta las diez y cuarto, es una hora de conversación, de comunicación, de información sobre primero nuestros cuerpos como mujeres, de feminismo en general, de territorio e identidad.、Eh, esta semana, eh, eh, bueno, primero lo con,、eh, estamos la, en la locución: está、eh, Linda Calderón y Valeria Busto. Y en la compañía y también de locución y radio controladora,、eh, voy a estar yo ahí apañando a la s chiquilla s en este nuevo proyecto.、Eh, también en la compañía de Felipe. Así que estamos los cuatro en este nuevo proyecto, muy felices, con muchas ganas de que ya llegue el martes y podamos、eh, ya darle inicio a este nuevo programa. Este martes vamos a hablar de la Semana Mundial del Parto Respetado y vamos a tener a una compañera. Que se llama Marta Mujica. Ella es matrona de partos naturales y respetado. Va a hablar un poco de este, esta hermosa labor que conta ella y de la importancia de la humanización de los partos. Entonces, los invitamos a todos este martes 16, desde Radio Puente Alto 107.5, desde las 9 y cuarto de la noche hasta las 10 y cuarto, una hora de conversación sobre nosotras las mujeres. Bueno, me sumo y que le echo todo el n e g u e n toda la jayaya para este nuevo programa. Y aprovecho de decirle a todos nuestros auditores de, de Guerrero l Arco í r i s y de Radio Puente Alto que se nos avecina la vuelta de Luchito Fere, Fredes.、Perdón. Luchito Fredes vuelve de nuevo, vuelve pronto. Ya va a estar un, estos meses en la semana y luego va a estar el día sábado, como lo hacía antiguamente. Así que para que vayan poniéndole color, que la parrilla de, de, de Radio Puente Alto se va llenando lentamente, pero bien seguramente. Y esta noche estamos con nuestras amigas de Radio El Sol de la Florida y el programa que todavía no me lo voy a aprender. Chile explorando las tradiciones de nuestra tierra. Y como dice su programa. Esta parte le queda a la Claudia. Así que, Claudia, haz cuenta que estás en el aire en Radio El Sol de la Florida y vas a, a programar esta noche. Queridos amigos de, de Puente Alto y del mundo, a través de、eh, la señal online,、eh, queremos dejarlo con un tremendo tema del gran Víctor Jara, Chincolito. Vas、sí. a colora. Si tú supieras volar. Pájaro g r m b l e Mi vida chingolito se voló t ú y o t ú y o soy Mi vida para d e n t r o de un convento v i r a d e mi amor Mi vida para d e n t r o de un convento Virate mi amor メダーサリューナー、モサリュナモンジャーサリューナー、モンジャーーナー、モンジャーンジリューナンジャーサリモンジーサリュンジリューナー、モンジャーサリューンジリューナー、ーサリューナー、ンジャーンジモンジャーサリューナー、モンャーサリサリューナナモ チンゴリトウェ a t e M i a m o r c h i n g o l i t o a niñeo, ya estoy c a n s a d o t ゴ y o t ヨ y o soy. e c o monudo de c o p a n a Ah, lo estábamos riendo de los temblores. ¿eh? Mira que terrible, boludo. Los chilenos nos reímos y en otros países se mueren de miedo. Porque cuando viene Arjona, algo pasa. Porque creo que viene luego, así que Ay, ojalá、no. que. Dijeron que hoy día había uno, así que. <coughs> Pero no está Arjona si todavía no llega, así que no te preocupes. Ah, ya. Cuando l l e g u me avisan, por favor, cuando sea. Oye, ¿te gustó la presentación? Mira,、eh, una manera diferente,、no、Víctor Jara. ¿Tú sabes que Víctor Jara, aparte de ser、eh, cantor, Víctor era actor? Coseta desconocida. Era director y él dirigió tres obras. Ya. Él dirigió La Remolienda, me parece, y religió otra más de. de ¿Cómo se llama? De Jokorowski. Godolosky, ¿cómo se llamaba la otra?、Ah, ya me voy a acordar ya. Pero Víctor logró complementar la actuación y así se metió con los Inti-Gimani a enseñarle s justamente eso. Así le era profesor sí, y investigador. ¿Quién está?、Ah, aquí está nuestro, nuestra alma, pues i no ya era muy tarde.、Pues. ¿Qué te pasaba, Sergio? Cuando hoy día que nos llamáis, estáis. Y... No, pero s usted me dijo que llamase después. Pero disculpe. Después disculpe. te mandaron a comprar. Sí, disculpe, buenas noches. Pero... <risa> buenas noches. Oye, te, te presento a una amiga, ella es de Radio El Sol de la Florida.、Eh, está conmigo aquí, ellas tienen un programa también folclórico todos los lunes, pero tú no lo podías escuchar, así que yo te la traje pa acá, para acá a r a que tú la escuches. Esta usted... noche es la Claudita. Salud a la Claudia. Hola, Claudia. Hola, ¿cómo está usted? Hola. Lo más bien, Linda, un beso. Muchas gracias. Eso es lo que tení. Escúcheme. <risa> Dígale a ese señor Vicente. ¿Ya? Tú le d i c t e un beso cuando l l e g a s ¿Sí? Y que. <risa> Yo te escuché cuando tú llegaste, cuando te presentaste y dijiste por qué estabas el día lunes, que era tu día libre. Así y es. Salmo, y te llamó un señor a quien saludaste. ¿eh? Para sí. que sí. no crea, Vicente, que no estaba escuchando su programa. ¡Bravo!、Gramos. ¡No te mandaron a comprar hoy día! <risa> Escuchaste <risa> todo el programa, qué bueno, Sergio, te la mandaste. Yo, ¿sabe qué pensé, don Vicente? ¿Qué? Disculpa, Claudita. Sí, tranquilo. La descortesía. Yo pensé que. Como estoy en deuda contigo, no voy a salir a darle, v o Ah, ya, me estoy sacando <risa> los trapos al sol. No, de que yo soy muy materialista, tú sabes. Sale, dije, vaya. Dije, voy a ir mañana a tiro a pagar mi deuda con vela y flores y todas estas <risa> cosas. <risa> con flores a María. Oye. Perdón. ¿Serguido? o p o r favor. Ya. Ah, ya, ya. Ya. Quiero pedir un tema de Luis Alberto Martínez. Eso. Flores para mi madre. Oye. Porque Luis, mi madre está en casa ya al d e l p u t o de, de l、sí, a c r u z debajo d e m e n a s í Luis Alberto Martínez, no sé si todavía estará con vida. Creo、eh, que sí. Pero él vino aquí a Puente Alto, me acuerdo en la Feria Grande sí, del día、fue. sábado,、sí. y, y vendió su disco y todo eso. h ¿eh? No, ese fue Ramón Aguilera. No, pero Luis Alberto Martínez también yo lo vi. Oye, e e d e lo vi? e s t viejo. ¿Cómo Andy, se llama、Andy? la canción? Flores para mi madre. Ah, qué bonita. Gracias. Porque. Me estoy oye, pero que eso interpreta justamente a lo que decíamos de a n t e con Claudia, que a Claudia también le va a, le va a llegar en el corazón la eriste de, de muerte con esta canción.、Pues. Fui a dejarle flores a mi madre por la mañana. Y mira, y esta ¿Dónde canción. Está madre? Esta canción que. En el Cementerio General. Ah, ya. Sí. Y, y cae sí. justo en la canción, pues. Sí, Así es. Bueno, Así para... que. Le lee el pensamiento a la niña. <risa> es que nada es casual,、po. todo es pacha y cuando la tierra se conecta. Oiga, dígale a Claudia. ¿Ya? ¿cómo, ¿Qué número tiene la radio de ayer, la soría? ¿Qué emisora es? es...、Eh, la 105.7. Es、eh, al revés de acá. Y ¿Sí? también ¿Sí? se puede escuchar vía online w w w r a d i e l s o l d e laflorida.cl.、Eh, se me olvida siempre eso. Porque mi nieta es de allá. Ah, miren, podemos tener mi nieta, una nueva auditora. Mi nieta se ganó un premio en esa galla y nunca se lo han mandado. ¡Oh!、Una、¿A、napoleira. lo mejor nunca fue? u n a p o l e Pero ese aquí, p o e menso. <risa> Disculpa, o e s o te lo ofrecieron los del. del ¿Cómo se llama el. el tugal t u l no, no, no, no. ¿Cómo se llama? ¿Palote? ¿Cómo se llama la l agrupación? Sí, palote, palote. Ya, así que el tirón de m e c h a es para palote que ella le ofreció,、pues. Claro, pegó el m a n o salto el palo. A ver, para,、palotes. para, que ahora va a hablarte la Mari, mira. Yo no he tenido tiempo todavía, me he acordado, sí, pero no la he tenido tiempo para llamarla. Pero ella me dijo que tenía la polera, solo que tengo que、eh, lograr el encuentro con ella. m i s i t a no se preocupe, llamo un taxi y yo lo pago. Ya. <risa> <risa> oye, Andá es más perdido que por otro país, la Marina, pidiendo polera <risa> en la Florida, oiga, ¿a dónde está a <risa> h No, no, no, no. no. Yo,、oh, yo creo que estáis pegando un palo para que te tiraran una, una polera en la Florida. Pero、claro. las chiquillas sabéis que se tienen un buzo. ¿Tiene sí, son, son, sí, sí. Oye, tienen un buzo ellas. Son mucho más profesas.、Eh, eh, los socios colaboradores de ellas se la juegan. Mira, dice Chile, explorando las tradiciones de nuestra tierra. Es un, es un polar. Así que yo voy a mandar a uno a hacer uno con el gurú, el sensei de las plantas. ¿Qué te parece? Sí, Oiga, amigo mío. <risa> Pero、eh, que no te cause menoscabo eso, que ellas tengan buzo. Nosotros podemos poner el hombre rana de las montañas. <risa> <¡El> ¡Hombre rana! <risa>、pues、ahí ahí, ahí sí que. ¡Buzo, buzo, ahí... ahora hombre! Ah, yeah.、Oh, yeah. Oye. ya. Ya, Sergito. Chao, amigo mío. Nos vemos, nos vemos el fin de semana cuando estés llorando, o e h Oye, besos para la Claudia y su hija. Y escúcheme. Va a perder la U, va a empatar el Colo y va a ganar el、Audi、a u d i a de Italia, no. Mentiroso, porque va. Yo te voy a leerte, mira, mis predicciones son que el último partido de Cobre Sal, Miguel Cobre Sal le hizo la gracia a la Universidad de Chile y la mandó a segunda división hace、ah. unos años atrás. Esta vez va a dejar a todos los Colo Colinos con, con la horta hinchada, porque les va a ganar allá y la U va a ser c a m p e ó n a Así que. Serapio, nomás, pues, compadre. Mira, si tú ganas, te voy a hacer el manso regalo, güey. Oh. Oh, ojalá que <risa> soy testigo. a h o r e voy a a c a r a r una c o l e r a d e c h e g u e v a r a abrazando al Chamaco Verde.、Oh, <risa> que buena va a ser esa. No le siento. <risa> ya, ya. Padre, amigo. chao、Gracias、compadre. Que vale, estoy、chao. bien.、Adiós. Bueno, pongamos la canción de que ha elegido el Sergio esta noche. s o e para mi madre. Que es claro que va a interpretar un poco. Lo que, lo que es de un hijo a una madre que no la tiene. Esta noche, como hemos buscado a todos los, r e s que muere de ser madre. はい。Tanto ビタあタティエラー、いのこてて。 La, con la Claudia, bueno, cuando uno se conoce hay cosas tan hermosas. Bueno, estamos complaciendo a. a ¿Cómo se llama? A don Sergio. A don Sergio y. y a, a don Sergio. Al Sergio. Ser? Ah, es que, perdón, es que yo fui la que t i e el pase, el don. don Sergio. Yo, yo, yo le digo a Sergio, ¿no? Y nos no, no, no hacía recordar esta canción tan hermosa de Alberto Martínez: Flores para mi madre. Y nosotros aquí pelando de bar, detrás de bambalinas, como se dice,、eh, conociéndonos más con la Claudia, intercalando. Y van saliendo ahí. Nuevas ideas, nuevas cosas. Y, y como hablábamos de, de un personaje. ¿Sí? Y, y lo bueno que cuando un personaje. Eh, eh, eh, hoy día podemos. Podemos traerlo, aunque sea la voz. Así es. Así que esta noche a s í de estamos, fácil. Estamos pelando al tipo naranjo. Un gran cantautor Puente Altino. Y para que lo conozcan nuestros amigos、eh, Floriano, Floridanos. Floridanos. Oye, yo primero quería entregar un aviso i t que me lo dejaron hace ratito. Que, bueno, primero contarles que el próximo miércoles vamos a tener un encuentro de valladores aquí en la radio. Y en el、eh, Luciano Fuentes más el Manguera van a estar los dos juntos.、Eh, Ay, a... y, o, no, oiga, y póngale la oreja porque yo le pedí. Al manguero hoy día que trajera su guitarra, que, que, que tocara algunas cosas, pero que me da lo mismo que tocara, pero que la chancha tenía que estar. Así que la chancha viene con todo, con lomo, así que prepárense chiquillos, porque la chancha es espectacular. Así que tenemos que tenemos que estar. En sintonía el próximo miércoles, porque son invitados de lujo estos dos grandes payadores. Y si quieren escuchar a la chancha también, el sábado 20, donde la Rosita, al frente de las canchas del Amador Donoso, desde las 9 de la noche a 3 lucas la entrada, un encuentro de payas y cueca. Ahí、Qué、con el manguera. Así que para que lo lleguen. v e No, e l o no, e no, no, no. No, no, no, no. s p e No, no, se idea trata. es trata. p no, no. No, no, no, no. No, no, no, n e No, no, no, no. No, no, no, no, a、eh, o、bueno, a o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, e o no, no, no, no, no, no, no, no, no, c o no, no, e o no, n a no, no, no, no, no, n e no, no, no, no, e o no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, i o i o n d no, no, no, no, no, Y usted no, se va a i m a g i n a r c o n qué me e no, c n t r é e n e u r o p a A ver... Esa no me la he contado c u é n t a m el a Es que no, yo, a ver, con Dominique siempre quisimos ubicar al tenor pehuenche.、Ah, porque sí, queríamos entrevistarlo a Miguel Ángel Pellado. Mira. Y resulta que. Yo lo un conozco día, por tierra adentro. Un día, en, llegando, estaba como el segundo día en Roma. Y la persona donde nosotros nos quedamos, bueno, es chilena. Y de, le contaba que pertenecía al grupo Las Chiquillonas de acá de Puente Alto, María Esther. Y me dice, chicos, tengo y d í a vamos a ir a un, a un、eh, recital. Pero un recital como íntimo, que eran cerca de 40 o 50 personas. Y le digo, ¿sí? ¿De quién? Y me dice, de Miguel Ángel Pellado. e l t e no r peguenche. Le digo, no te creo. Y me dice, sí. La Dominique era, es una ferviente admiradora l e encanta. Y lo habíamos tratado de ubicar por Facebook y todo a través de Claudio Domi, que es la página nuestra del programa. Y resulta que llegamos allá, lo escuché maravilloso porque canta espectacular. Y cuando termina, yo había comprado un CD, pero yo pregunté si él lo s autografiaba. Y cuando llego para que él me lo autografie, él me dice: Yo te conozco a ti. Y yo lo quedo mirando así con cara de pregunta. Y dije, bueno, ¿cómo? Si el artista es él, ¿cómo me conoce él a mí? Y menos aquí, ¿no? Y claro, y en Roma. Entonces yo, me dice, yo le digo, lo que pasa. Y le e m p i e z o a explicar que nosotros, como Claudio y Domi, queríamos ser amigos. Y seguramente vio nuestra foto. Y ahí, como que se le hizo la memoria. Y me dijo, no te creo. Y me dijo, ¿y qué estás haciendo aquí? Estoy de vacaciones. Y abrazos, y grabaciones, y todo. Y firma, autógrafo, y todo. Qué bueno. Fantástico.、Buena. No, él es, un, es muy, muy agradable. Y, y así conociste al Tico. <risas> y al Tico lo conocí a través de María Esther igual. Y por eso vine yo al p a e r m o al Teatro Palermo el año pasado cuando él estuvo. Y no, el Tico es un amor. De hecho, invitaba a Suecia y todo, porque cuando lo llamé su oportunidad, igual nos invitó y todo. Me dijo, ¿por qué no habíamos pasado cuando andábamos en Francia a Suecia? Pero quizás en otra oportunidad, si Dios quiere. Que, que se llene de estrés, porque fue por estrés el viaje, ¿no? Así es. <risa> me tengo que llenar de más estrés. <risa> Estoy reagotado. a h r esos viajes sí.、Eh, Olguita Marina, esta niña. Sí.、Eh, se sofoca y parte la v u a Estoy planeando、party. ya para el otro año ya. <risa> Oye, escuchemos algo del tico, ¿te parece? Ah, fantástico. Que, ¿Y algo que te gusta a ti? Ah, me gusta el de la maestra. Lo encuentro maravilloso. ¿Y llegué a llorar cuando, <risa> cuando lo escuché en es el de, teatro. Es que llegué él, a llorar. Él, él se la dedicó a una profesora de la sí, Escuela 1. Es que es maravilloso. Donde yo también estudié, s í Sí. Que... Bueno, recuerda, Antonio. Bueno, e t e recuerdo. Vamos a escuchar al Tico Naranjo esta noche. La maestra. Y como ella de nerviosa, de esas que agrandan las cosas y que por nada se quejan, tenía entre ceja y ceja esa cuestión del aseo. Y en lo mejor del recreo, revisaba las orejas. Decía que un pajarito al oído le contaba los niños que conversaban y no hacían la tarea. Se pasaba todo el día. t i e n d o malas notas y que en vez de la pelota estudiara geometría, que sabía esa mujer de un golazo de volea, y por eso en el recreo los muchachos se reían. Días enfermó y pusieron la suplente, pero fieles a la nuestra preparamos el balcón. Cuando tú viniste al curso, después de la enfermedad, fue una fiesta de verdad. Y te pusiste a llorar. Oh maestra tan querida. Han pasado tantos días. Revísame las orejas. Soy un niño todavía. No sabes con qué alegría. Quisiera volverte a ver. Me vas a conocer, pero entonces te diría: Yo ocupaba el tercer banco al lado de la ventana, el que abría las persianas cuando el sol no daba tanto, el que se puso a llorar. うーディション。 Maestra del tercer grado, que cuanto me has enseñado lo llevo en el corazón. El tico naranjo esta noche con la maestra que, que le regalábamos a la Claudia. Linda canción, me encantó. Y bueno,、eh, nos, va, nos va a sobrar música, así que la próxima semana yo la voy a colocar. Pero、eh, antes de despedirnos, antes de casi empezar a despedirnos. Eh, decirte, Claudita, que estoy muy contento de haberlas conocido. Voy a hablar en plural porque tú no eres sola. Ah, no, no, no, no Entonces, lo sé. Entonces,、eh, muy contento que armen, armemos un gran equipo, que vayamos juntando las manos y Y, y, y ustedes.、Eh, bueno, yo no soy. Voy a ser bien honesto.、Eh. No, no soy muy adicto al f o l k l o r e、eh, central.、Uh -huh. Me gusta mucho, pero. No se v a a así, fervido. No, si es más、tema. andino, ya, ya me quedó、andino. claro. <risa> Entonces,、eh, pero sí invitarles a conocer nuestro ambiente, nuestros panoramas. De todas maneras. Para que ustedes también conozcan y difundan. Fíjate que en enero se hace una Una feria indigenista. Mira, q u i n n e En el Cerro Blanco, ya el, ¿cuál fue la del, de este año? La veinteava muestra. Así que para que lo tengan en cuenta y el verano, que pasa tan rápido todo, pero falta、Así、todo、es. el invierno, pero... Bueno, pero lo, no vivamos lo, todavía tan rápido. No, no vivamos tan rápido, dice. Los supermercados ya pusieron ya l a b a n d e r a del 18 y lo anticucho. No, puedo creerlo, sabía mucho. Ah, de veras que te t r a j e r e n el morbo. Tú, tú, tú, tú, tú <ríe> sabes más que yo. Es que ya pasa todo tan rápido. Fíjate que están sacando ya.、Eh, ponte tú el viejo pascuero, chantan los traje baños, sacan una semana los traje baños. Y ponen y, la y, ropa escolar. Y, Ahí sí que en el supermercado sí que anda rápido. s en el m a l se vive todo muy rápido las estaciones del, tiempo, del, del año, no. ¿Eh? Pero pues, nosotros vivimos anticipados porque estamos pensando en el futuro. No, yo te decía para que te recordaran, ¿no? Así es para eso. Para que Hay que、recordaran. vivir el día a día. Oye, quiero entregar otra información.、Bueno. Eh, primero comentarles que el sábado se realizó la fiesta de la Cruz del Sur, la fiesta de la Chacana en el centro. Estuvo muy, muy, muy bonita. Sí, me enteré. Muy, demasiado bonita.、Eh, Vía mucha gente, mucha gente acompañándonos durante todo el pasacalle. Mucha gente boliviana, mucha gente peruana.、Eh, así que estuvo Ay, muy, hecho, muy bonita. A e r o r e mandar un saludo a mis amigas peruanas que me escuchan todos los días. Estuvieron、miércoles? ahí también las sí, chiquillas acompañadas. La Tatiana y, y la Jackie. Y posterior a eso se hizo una, una fiesta. b、bueno, u En o la mañana comenzó esto a las 8 de la mañana, 9 de la mañana más o menos. Se subió a un cerro que no es el Cerro Blanco, no recuerdo. Estaba cerca del Cerro Blanco, así como al costado.、Eh, se realizó una ceremonia hasta cuando ya sale el primer、eh, rayo de sol. Bueno, o sea, ya estaba nublado, pero igual, como <risa> que quería, quería el sol salir así. Y se hizo una ceremonia. Yo no participé, pero de todo lo que me comentaron, estuvo muy, muy bonita. Posterior a eso, como a las 3, 4 de la tarde,、eh, se dio inicio al carnaval con la cruz cruz、eh, de Tinku, de puro Tinku. Y terminó como a 8 de la tarde, más o menos, de danzar todos los Tinku.、Eh, éramos más de 100, 200 danzantes. La plaza estaba muy llena y colorida. Así que estuvo muy bonita. Pero este sábado se va a realizar la Chacana Chica, la Chacana de la Población,、eh, con los mismos danzantes, las mismas da bandas, pero va a ser en la Población Lo r m i d a、eh, Ah, combatiente, población. En, en Lo r m i d a、eh, ahí en Peñalolén. Sí, Grecia. Sí, y la calle comienza ahí en Calle Altiplano, en Peñalolén, 6587.、Eh, va a ser la Chacana de Lo o r m i d a de este año y comienza a las 3 de la tarde, donde va a encontrar diferentes agrupaciones. La mayoría de t i n k u Así que los invitamos a todos a participar de la Chacana Chica, la Chacana la Población, el sábado a las 3 de la tarde en Lo Hermida. Sí, aprovechamos también, también recordarlo, aunque la clave es enojar que vivimos tan rápido, pero no se olviden que <risa> el año nuevo, Aymara se vive en lo que r e g o l el Arcoiri, s y como todos los años, el 24 lo celebraremos en la Villa Puente Alto. También vamos a invitar a muchas comparsas, muchas bandas, mucho colorido. Porque es el año nuevo de nuestros pueblos originarios, el Wilchepantu, el Machacmara y c ó m o se dice en Rapanui? Aringa, hora o coro. ¿Cómo te quedó el ojo, Dominique?、Ah, eh, Estás sufriendo que, la Domi. n Porque vamos a invitar también a gente. El año pasado estuvieron unos amigos de usted que estuvieron en Manutara. Manutara, sí. ¿Sí? Excelente estuvieron, grupo. Estuvieron con nosotros María Eugenia en, en, en nuestro, nuestro Machacmara. Oye, nos vamos a despedir. No, s o t r a s y a no. Vamos a ir. Oye, quiero a... mandarle primero. Bueno,、ah. me, la, me acabo de enterar. Un abrazo y saludo a todos los compañeros de la Universidad Católica Silva Enrique que acaban de tomarse su establecimiento. Así que un abrazo y aguanta a todos los chiquillos allá. Ay, me acordaste de algo también. Y aprovecho que habla de mamá. Yo quiero mandar un saludo a la Carlita Angulo, que fue mamá en estos días de la Belén. Creo que se llama la bebé. Y que nació Sanita, así le mandaba un saludo también a nuestro amigo el Rodrigo Angulo. Oye, Claudita, yo te quiero presentar una agrupación de Puente Alto. Ya. Ya, que h a c e música reggae. Ya. ¿Música? r e g g a e Ah, el, dom el domingo fuimos a escuchar precisamente eso. Ya, pues mira, para que lo tengáis en cuenta. Ellos se llaman Pacto de Leones. Ya. ¿Ya? No、Súper. sé si serán de la U, pero son Pacto de Leones. <risa> Y、Como es que se a n、no. colo colino, s lo ofende, más encima te o ofende. No, va peor. <risas> ya. Pacto de Leones esta noche para ser presentado en, en Radio El Sol de, El la, Sol Florida. de la Florida.、Eh, esta es música de Puente Alto, chiquillos, para todos ustedes de la Florida. Pacto de Leones de Puente Alto con la magia. 私は私のことを知っていることを知っていることを知っいるることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知てることを知っていることを知っていること 私たちの人たったの人たちにとった パーティーパーティーパーティ Chiquillos, Pacto de Leones me deben una, así que se fueron para la Florida esta vez. Así que íbamos a invitarlos también en una de esas,、pero、para que supuesto, vayan a los otros programas de la radio, sino son, solo en nuestro programa. Son muy carismáticos estos chiquillos e incluso tocan en vivo, en directo, así que、ah, bueno, pueden、sí. llevar los instrumentos y todo eso, estos chiquillos.、Eh, Claudita, como todo tiene un comienzo, tiene un final, ya los, ya los tenemos que ir, pero te hemos dejado durante todo el programa. Porque hemos encontrado que es muy importante entrelazarse. Así Y yo、sí. creo que tú te vayas con toda la energía, todo el cariño, toda la hayaya, todo. Hayaya significa Naimara en buena hora y que haya pasado hoy día el que me haya juntado con, con la radio, con el programa, que lo hayamos conocido a través de, del micrófono. Y no solamente me resta decir que. Que sigamos juntos por esta senda de difundir la identidad de nuestros pueblos,、eh, la identidad en este caso del folclore, ¿cómo le llaman? El folclore de la zona central. Es que el folclore para nosotros es el conglomerado de todo a sí, lo sí, largo sí. de Chile. Obvio, obviamente que sí, pero estamos hablando de la música, que es lo que ustedes difunden,、uh -huh. los grupos, tantos grupos, así que chiquillos que escuchan de aquí de Puente Alto tienen un espacio más. Así es. Los Casa Viejinos. Tienen que puro entrar a la página de Claudio y Dominomos. Godachi. r a y t a i Bueno, tienen una, un pulmón más para que puedan difundir todo el, el arte, la música y el folclore. Te dejo los micrófonos para que te despidas.、Pues. Bueno, yo muy agradecida por la invitación.、Eh, disfruté mucho el programa. Aprendí harto, aunque no lo creas. Así que voy, viene、eh, adiestrada, dijo mi padre. Eh, muchas gracias por todo, muy acogedor a la radio y agradecer a los auditores también que nos acompañan cada miércoles. Así que un abrazo para todos,、eh, todo todas las energías positivas y que tengan una excelente semana. Y fin de semana junto a la mamita. ¿eh? Para los que están con su madre, disfrútenla porque cuando no está, se siente. Qué bonito mensaje, sobre todo cuando vienen de una hija. Bien, pues, yo nos vamos a despedir con el invitado que tuvimos la semana pasada para que no se olviden de ellos, ¿eh? porque de repente se pueden olvidar.、Eh, bueno, ellos e s tuvieron con nosotros, van a dar mucho que hablar. Esta es una fusión de Argentina con Chile y nosotros nos quedó gustando, entonces por eso、eh, vamos a terminar el programa con ellos. Ellos son planchala, acuérdense que estuvieron la semana pasada con nosotros. Y no se olviden que el próximo miércoles el manguera con nosotros, la palla. Todo el, el, el quehacer cotidiano e l campesino, el verso, la décima y todas esas cosas con el Manguera, gran amigo, gran cultor, gran payador. Nos vamos po, y、eh, les volvemos a recordar que el próximo miércoles estaremos en el aire con ustedes, si Dios así lo permite, y así junto con la Claudita que me va a acompañar con sus pulmones, diciendo las tres veces callaya, ¿Sí? tres veces fuerte, para despedirnos y decirles a ustedes que nos volvemos. No me vaya a cambiar, p u e No, pero no. Eso se llamaba, pim, pam, pum. m、ah, Se acordó de otra cosa. Quería ver las b e b é s quería ver las b e b é s Me trajo San Diego y todo eso.、Eh, Cabo Policano y todo esta cuestión. Teatro Cariola. Bueno, les mando saludos también a toda esa gente linda, de, antigua que, que vivió eso. Yo no lo viví en todo caso. Pero bonito que e s t a l l a r Juego de palabras. Bueno, nos despedimos,、pues、los lo volvemos a escuchar el próximo miércoles, si Dios así lo permite. nosotros, aquí con la Claudia, desde aquí del edificio del Lustín, para no decir lo otro, gritamos fuerte tres veces: ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! 「おおおおおお」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 とけとけとけとけとけと 107.5 FM e Stereo. Tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa Guerreros del Arco Iris, junto a su gran amigo Vicente Moyano Rojas. Todos los secretos de la Pachamama, vive los, siéntelos y compártelos ahora en tu programa Guerreros del Arco Iris. Este programa es una gentil presentación del doctor Pablo Arevalo, Rodrigo Angulo. Amigo s del programa, Sergio, el g u r r de las plantas, todos los días, lunes y viernes, en c o n c h i t o r e esquina Ernesto Alviar y Club Vinagre Andino, tienen el agrado de compartir con ustedes su programa, Guerreros del Arco Iris. Bienvenidos, ahí con ustedes, Vicente Moyano Rojas. secretos de la Pachamama, vive lo s i e n t e los l o s